Alistando predadores en las radios incitando al festival que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se no fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la remera. No se animané a cantar. Alucina que planea un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar.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 Y ahora va a, buscarte, va a buscarte mi canto infinito. Andas por mi barrio queriendo volver. La mancha de Rolando en homenaje al Che, en San Ernesto. No se habla de voz, oigo los ecos del libertador. Nada me sobra, nada me falta, y vi tu cara en la puesta del sol. Okay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 y sus cuerpos se disfunden en partículas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 fue destruida dijeron que la rebeldía terminó Buenas noches, jugamos mañana.